¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? Ah, ¿no? ¿Y la, la amiguita? ¿Qué hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le, le, le paga esto? ¿Y los ¿Esto que son? ¿Predismo militantes ¿Taca? ¿Taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? ¿Seguro facturan por derecha, no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. ¿Y si, ¿Progresismo? ¿Esto no es progresismo? ¿Estos son K? ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces el pifiet, nada ¿no? que le pasó otra hip. Claro, de Kinderbanka. Pero bueno, ahora vamos. Dale. La retaguardia. Periodismo Social Fernando Tevele Eugenia Otero La Retaguardia Un inventario de resistencias La retaguardia Venimos de atrás Pero vamos al frente Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Estamos haciendo esta emisión de verano de La retaguardia ¿Cómo va, Eugé? Eh, iba a decir, estamos comenzando una nueva emisión de la retaguardia, pero en realidad nosotros no estamos comenzando, ellos están los que están escuchando, sí. ustedes los que nos están escuchando, Ponele, están comenzando la, la retaguardia porque nosotros estamos de vacaciones Exacto, exacto, pero estamos igual estamos acá y vamos a tener un programa para repasar algunas cosas que sucedieron durante este año en la retaguardia eh, por ejemplo Vamos a estar charlando con Graciela vamos a estar, en realidad vamos a estar escuchando también, una entrevista sí. una entrevista que dice Hicimos hace unos meses con sí. Graciela Gómez, con la doctora Graciela Gómez. Súper interesante, mucha repercusión tuvo. Con la que estuvimos hablando de, de los agrotóxicos y uh -huh. de todas estas cosas que pasan a partir de, de nuestro modelo sojero. Exacto. Uh -huh. sí. Y de las consecuencias que tiene la salud de las personas eh, el uso de agrotóxicos. Exacto. Vamos a estar escuchando una entrevista con Diosnel Pérez, de La Villa 20. Y vamos a estar hablando con Eduardo Lucita, del grupo de Economistas de Izquierda. Uh -huh. ¿Te acordás de aquella entrevista que hicimos? Sobre la crisis europea, uh -huh. sí sobre la crisis económica, si es crisis europea o es crisis mundial. Lucita es uno de esos economistas que cuando uno lo escucha, lo entiende, que no es poca cosa. Vamos, los dejamos escuchando mientras nos vamos a mirar las sierras. Chau. Chau, chau. Si tenés algún problema, llama al 102 Desde cualquier teléfono, gratis, todos los días del año, a cualquier hora Para contar algo, para preguntar, para lo que necesites Llama al 102, la línea de los chicos Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad Estamos seguros que con algunos temas los debemos cansar La verdad es que nosotros también nos cansamos. Eh, esta entrevista que vamos a escuchar es una entrevista que grabamos con la doctora Graciela Gómez, con la que hablamos de las consecuencias de los agrotóxicos y, y del modelo sojero, claro. Bueno, ya tocamos... Una pata de el problema de la soja, de las consecuencias que genera la soja, cuando charlábamos hace minutos nada más, con la gente de la UST, de Mendoza, del movimiento campesino, que está peleando en la, en la disputa permanente por por la tierra contra los sojeros. pero hay Una de las patas de esto, sí. que viene a ser una suerte de pulpo, porque tiene un montón de patas, ¿no? Claro, claro. Ahora vamos a ver otra de las patas de, de, de este tema. Vamos a ver Otra de, la, de las consecuencias de, de, de estar viviendo de la soja. Y vamos a charlar con Graciela Gómez. Graciela es es abogada, es ambientalista, es santafesina pero tengo entendido que vive en Buenos Aires. Le damos la bienvenida a la retaguardia. Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fernando Tebel y María Eugenia Otero aquí haciendo este programa de radio. ¿Cómo va? Buenas noches. Gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Eh, a ver, vos venís laburando este tema desde hace bastante tiempo sabemos, nosotros estamos en un medio eh, que nos reivindicamos como alternativos, sabemos lo difícil que es amplificar este tipo de denuncias, y sobre todo cuando eh, se usan, digamos, eh, argumentos sólidos, pero también sentencias muy fuertes de escuchar. Vos estás diciendo por estos días eh, que estamos, eh, digamos, a las puertas de una especie de genocidio encubierto a propósito de los agrotóxicos, y me mm, Me gustaría partir desde el caso del peón rural Néstor Vargas y su muerte. ¿Nos puedes contar ese caso para que nuestros oyentes comiencen a entender de qué estamos hablando? Sí, el caso de Néstor Vargas es un, un muchacho de 27 años de la ciudad de Vera, esto queda en la cuña boscosa de Santa Fe, y bueno, él trabajaba como peón rural en un campo de la familia Sentis, y... Vivían adentro del campo hace años y bueno, eh, el día 13 de octubre, si mal no recuerdo, eh, con su hermano Marcelo descargaron de un camión un, los bidones de 24D, telervisida 24D, que vienen en cajas. Eso viene en, en cajas, eh, si es de Singenta, viene cajas con dos bidones adentro. Eh, Marcelo la descargaba del camión y él lo iba este, acomodando en un galpón. Uh -huh. Singenta, perdóname, Singenta es una de las empresas que... Que eh, lo proba... fabrica. Uh -huh. Y bueno, uno de esos este, una de esas cajas estaba rota. Entonces el bidón perdía y él tomó contacto con ese veneno. Entonces tomó contacto este, eh, en forma eh, respiratoria y contacto eh, dérmico. Entonces eso fue al mediodía. Él se fue a su casa, se habrá aseado mal y se sentó a comer y después a dormir la siesta. Y bueno, ese es el peor error, porque justamente es lo que no podés hacer cuando manipulás ese tipo de agroquímicos. Muy bien dicen las normas internacionales que no podés ni fumar, ni tomar remedio, ni tomar agua, ni comer cuando estás manipulando eso. Y ellos este manipularon sin ningún tipo de guante, sin ningún tipo de, de protección. Y bueno, esa es la irresponsabilidad de, del patrón. Uh -huh. Además, este, él se empezó a sentir mal, se va a, al otro día al hospital, lo atiende una médica, le pone el termómetro y le dice que es angina. Tenemos en el expediente... Eh, la historia clínica de él, o sea, está sentado en la guardia, que lo atendieron por anginas, le puso el termómetro y lo dejó en la sala de espera con su señora y se fue a medirse ropa que había traído una eh, enfermera al hospital para vender. Bueno, estaba en meta reírse, todo jocosamente, y la... Eh, de este hombre que estaba muy mal que se sentía muy mal, este la esposa le dijo, "Por favor, atiéndalo, hágale análisis y hay que internarlo." Entonces se enojó la doctora y le dijo, "Se llama Alejandra Pujol, la doctora. Y le dijo, yo soy la médica y sé lo que hago. Así que análisis no se le pueden hacer hasta lunes, así que tráiganlo los lunes. Se fueron a su casa, se seguía sintiendo mal. Al otro día volvió al hospital, lo atendió un médico y volvió a atenderlo por tos y le hicieron nebulizaciones. Y él decía, yo no estoy engripado, no tengo gripe, no me siento mal, ni me duele la garganta. Estuve manipulando agroquímicos. No le hicieron caso. Entonces vuelve a su casa... Esto fue el domingo, eh, vuelve a su casa y el día lunes, bueno, ya no daba más, apenas se podía parar le pide al patrón 100 pesos para que lo atienda un médico privado. Va al doctor privado, y muy enojado por la atención que le habían dado en el hospital, llama a Buenos Aires para pedir instrucciones sobre intoxicaciones y le dicen dérive a Santa Fe urgente. Así que lo llevan en una ambulancia al hospital Cushen, fue vomitando cuoblos de sangre durante todo el trayecto y cuando llegó al Cushen falleció. Uh -huh o sea ya era demasiado tarde claro y, y eh, casos como esto... casos como perdóname casos como el de él eh, que repetimos estamos hablando de Néstor vargas un peón rural que, que murió hace pocos días eh, casos como el de él son una excepción o son habituales no son habituales lo que pasa es que no toman estado público las muertes por las fofins son muy duras también muy triste porque también este destruye todos los órganos que eh, gafo fina, que son los camioneros que van al puerto de San Lorenzo a descargar y fumigan el grano estando en el camión, lo que se llama en tránsito, y eso no se puede hacer. Claro. Bueno, ese es uno de, de los agroquímicos, un, uno de los más peligrosos, que es el gafo fina. Es una pastilla que la pones en el camión y después al contacto con la humedad explota. Y ellos, como no pueden bajar el grano, tienen que esperar y duermen en el camión y al otro día amanecen muertos. O en el mismo trayecto se van descomponiendo por el El olor que sale de, de, del grano y eso es todo para ahorrarse los mil pesos de, de fumigar eh, sobre una cinta en el puerto y bueno, son las grandes empresas Bunge, Bor, Lidera todas las que están Down, las que están en, en ACA las que están en San Lorenzo que, claro. eh, lo que pasa es que no, no sale en la publicidad porque todos los medios están cooptados, el diario principal de Santa Fe es el litoral y no publica estos temas porque tiene un suplemento de campo litoral y pertenece a Clarín uh -huh. eh, el otro medio importante es el de Rosario es la capital, que publica cuando quiere y, y como quiere porque Este, se acena toda la información y, o te la dan la información este, escasa y, o, o, o cortada y bueno, entonces los únicos medios que más o menos están respondiendo ahora son los de Capital que es Página 12 y Tiempo Argentino que más o menos se están ocupando y bueno, medios alternativos como ustedes o este el foro de, de radios comunitarias como Farco que le dio mucha este, difusión a, a una de mis entrevistas entonces... Sí. Yo siempre le cuento a los medios que me entrevistan que yo trabajo en esto hace más de cinco años Y bueno, escribo y mis notas siempre fueron publicadas en el exterior y aquí soy muy censurada, a mí me conocen más en el exterior que aquí y recién ahora estos casos porque como son los más resonantes están saliendo en algunos medios, pero en realidad yo hace más de 5 años que estoy en esto y me conocen afuera, aquí no me conoce nadie. Estamos charlando con la doctora Graciela Gómez que denuncia que estamos asistiendo a un genocidio encubierto a propósito de la manipulación y de la recepción involuntaria de, de agrotóxicos porque digo esto no tiene que ver nada más con los, los trabajadores los peones rurales, sino también con aquellos que reciben la fumigación este de manera de manera indirecta eh, eh, a ver Hay otros casos emblemáticos que nos pueden ayudar a, a, a contar esta cuestión. Recién Eugenia me estaba diciendo, preguntarle por el caso del de, de, de, de esta beba que no, no llegó a nacer. Eh, ¿Por qué no nos contás esto? Bueno, ese es el caso de firmar. Eso sucedió el... En este año queda embarazada esa señora después de una fumigación, así que lo más probable era que esos gametos estén contaminados, uno de ellos y por eso eh, el embarazo eh, empezó a crecer y a los dos meses y medio pierde uno de ellos y queda muerto intraútero junto al bebé vivo mm. con toda la implicancia y la peligrosidad que eso tenía. El obstetra dijo, para evitar... Si fueron fumigados y siguen siendo fumigados este al lado de su casa para evitar que fallezca el otro bebé, ya que no hay certeza, mudense porque no, yo no puedo arriesgar a mi paciente a que siga fumigada antes, durante y después del embarazo. Entonces pide que se muden. O sea, este es un caso que único en la Argentina donde una familia entera tiene que mudarse para preservar la vida porque además tienen otra nena de 7 años que es hipoacúsica que es este discapacitada recién trasplantada eh, eh, los dos oídos tiene un implante clocleal y entonces este también peligra la salud de esa nena del postoperatorio, pero uh -huh. es una locura y bueno uh -huh. pedimos una cautelar este eh, la, la municipalidad se niega a dejar de fumigar sigue fumigando no solo nos usan sino que usan dicamba mezclado con cloriformor más glifosato, o sea, son tres venenos, eso es un cóctel, Y bueno, eso sabemos que está prohibido. ¿Cómo va a usar Dicamba, que es clase 2, a, a 50 metros de las viviendas? Bueno, eso lo permite la municipalidad, lo permite la Secretaría de Medio Ambiente y los ingenieros agrónomos de Santa Fe hacen lo que quieren, son uh -huh. realmente delincuentes. Uh -huh. Bueno, ese uh -huh. es uno de los casos. El bebé, el segundo, nació y esta gente está asinada en la casa de sus suegros, en una habitación, viviendo mamá, papá, hija de 7 años el bebé de, de 20 días, durmiendo en el suelo, porque uh -huh. no pueden volver a su casa. O sea, acá ya hay una violación al derecho de propiedad que nadie lo nombra, una violación a los derechos del niño por este todos los pactos internacionales que tenemos, una violación al derecho a la vida. Entonces, hay un montón de cosas que se conjugan. Graciela, la causa? Sí. Eh, perdóname, esto que vos contás eh, y enfocás en Santa Fe, ¿en realidad se, se repite en todos los lugares donde hay soja o es solo propiedad de Santa fe No, en todos los lugares. Tenemos el caso de Santiago del Estero, tengo el otro caso de la bebé de Bandera, que nació con múltiples malformaciones porque la mamá fue expuesta a los agroquímicos, su papá también, y esa bebé vivió siete meses, pero falleció después de que estuvo internada aquí en el Garrahan, que yo pude filmarla y estuve con ella. ...que eh, realmente tenía miles de malformaciones y pobrecita, aguantó siete meses, pero uh -huh. más no aguantó, ese es un caso en Santiago del Otro caso tenés este, el de chiquito de Mercedes, Buenos Aires, ese nene nació sano... Nació por cesárea, de padre sano, madre sana, este hermanos sanos, cuatro hermanos sanos. es El nene nació por cesárea bien y a los dos años fue fumigado por una avioneta cuando estaba parado en el patio al lado de la pileta y el papá lo, lo alcanza a meter, pero ya estaba toda su remera mojada porque la avioneta pasó arriba de la casa mojó al papá y mojó a él y a los seis meses le detectaron eh, eh, leucemia linfoplástica aguda y está tratándose en el Garrahan uh -huh. tiene cinco añitos. Yo te preguntaba esto de si la situación estaba enfocada nada más que en Santa Fe incluso presumiendo y conociendo la respuesta porque me quedé pensando antes cuando hablábamos de esto de los medios, y vos decías que Tiempo Argentino y Página 12 habían tomado ahora alguna de tus denuncias, este que, que me parece que también acá se juega lo, lo, lo partidario, ¿no? Seguramente estos medios toman porque ven un modo de pegarle al gobierno, al gobernador de Santa Fe, y en realidad lo que está pasando hoy con la soja en Argentina, a mí, sabes a qué me recuerda? A, a ver si coincidís, si te parece un paralelo posible. Eh, a, a la época del, del uno a uno, cuando eh, ni el gobierno en aquel caso de Menem, o la alianza incluso cuando se propone para, para sucederlo, dicen no vamos a tocar el uno a uno porque la sociedad no estaba dispuesta a dejar pasar esa supuesta bonanza económica me parece que ahora está sucediendo lo mismo digamos eh, hay un, un este, una política de estado que implica vivir desde de, de la exportación de la soja y no producir alimentos y eh, que eh, la oposición no no tampoco digamos tiene un discurso contrario sino que avala el mismo modelo se, se da como una uniformidad de criterios más allá de lo partidario si sí, es como que le fuera funciona el gobierno de Viner a la presidenta en realidad acá lo que no se habla es del modelo no estamos hablando ni de la producción ni de nada, estamos hablando de que si no hay un cambio de modelo y se sigue apostando a la soja porque se sigue apostando a este modelo y a meter más materia prima a lo que se exporta me parece que es un gran error porque esto, el suelo no da para más nos da para más años entonces van a venir la época de, de vacas flacas y no se están dando cuenta no han previsto eso siempre han creído que la soja era infalible que el fosata era infalible y nadie pensó hace 16 años atrás que esto hubiera sucedido ahora uh -huh. entonces este lo que lo que dijo medir eh, a Robin cuando vino este a la Argentina y dijo que era un suicidio este apostar a un solo eh, cultivo y tiene razón y la trataron de loca como nos tratan a nosotros pero es la verdad el ingeniero agrónomo más reconocido y más re respetado por mi persona que es el doctor Walter Penge este siempre dice, nadie piensa tampoco en las externalidades, estamos exportando no solo soja, estamos exportando nuestro suelo y nuestra agua dulce, y eso no se tiene en cuenta en las retenciones, ellos se quejan de las ganancias porque a pesar de que ganan como nunca ganaron... Este, porque le sacan un 10 o un 12 se quejan, pero no se dan cuenta que están enviando con ese grano de soja, también nuestra tierra y también nuestra agua dulce uh -huh. entonces este eso también tiene que verlo el gobierno, y no lo ve, no le interesa doctor Gómez eh, con seguridad no va a ser la última vez que charlemos, aquí en la retaguardia hay un espacio abierto desde hace muchos años para hablar de estas cosas y por suerte hay muchos oídos dispuestos a reescuchar este programa en diferentes puntos del país donde donde está ocurriendo esto in situ, así que vamos a volver a, a charlar con usted seguramente le agradecemos en principio este contacto no, gracias a usted y quedo a su disposición cuando gusten este, a su disposición, un gran abrazo a todos sus oyentes hemos charlado con la doctora Graciela Gómez, que es abogada ambientalista, como habrán notado y este, además es escribana y denuncia estas cosas que pasan con la soja, del otro costado de la soja del que tampoco se habla, porque claro, los medios... Ella decía, están cooptados. Sí, los medios tienen eh, publicidad por todos lados. este Digo, Ajá. la economía argentina hoy está sostenida por la soja. Y por eso decimos, digo, no se puede. Si nosotros dijéramos que hay que terminar con la soja mañana, la verdad estaríamos proponiendo algo que es imposible de hacer. Porque sería casi que una catástrofe económica. Aquí hay que empezar a debatirlo para poder hacerlo gradualmente. Necesitamos salir de este veneno que no sirve para nada y empezar a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 puedesés escuchar la retaguardia a través de usp la radio de la red nacional de medios alternativos rnma.org.ar la radio del movimiento campesino de santiago del Estero mocae guión la radio de la asamblea del algarrobo enantalgalá la voce del algarrobo la radio la negra del bolsón la radio del mate cocido tucumán FM Residencias Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metro delegados, superradio.com.ar, la retaguardia.com.ar en Facebook y en Twitter, la retaguardia. Periodismo social. Dihnel Pérez es un amigo de la casa, un amigo de la retaguardia. Vive en la Villa 20, es un referente social y con él estuvimos haciendo muchas entrevistas, seguramente lo habrán escuchado más de una vez. Esta es una de ellas, eh, donde charlamos sobre la problemática de la Villa 20 y la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y decíamos que, que uno de los de los problemas, digo, a nosotros que nos gusta estar pendientes de lo que está ocurriendo eh, a nivel de derechos humanos, con los juicios, con la memoria, la verdad y la justicia, también pensamos que eso tiene que ir de la mano de... que no hay contradicción, ¿no?, en pelear por eso y y pelear también por las cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos de hoy. Estamos a un año de la toma del himno americano, ¿se acuerdan? ¿Ustedes recuerdan todo lo que se habló respecto de eso y todo lo que lo, lo, lo, lo que se dijo al respecto y cómo lo, los grandes medios, los medios tradicionales para decirlo bien, pusieron la mirada en la cantidad de gente que en la ciudad de Buenos Aires vive hacinada y en condiciones indignas. Eh, vamos a charlar con uno de ellos, a ver si un año después Después solucionaron sus problemas Diosnel Pérez, que casi no solo es el referente de la, de la Villa 20 de Lugano, sino que es nuestro referente en la Villa 20 de Lugano. ¿Qué tal Diosnel? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Retaguardia. Hola, ¿cómo andas? Bien, bien, muy bien. A ver, eh, ¿qué pasa en la Villa 20 y en la cercanía del Indoamericano, allí en Lugano, en Soldati, en Celina, en toda esa zona, un año después de la toma? Mira, el un año después de la ocupación del vino americano la gente sigue peor de lo que estaba antes no no hubo respuesta en ninguna de las dos partes de ciudad ni de nación el famoso acuerdo que hicieron entre ciudad y nación que iban a poner un peso cada uno para solucionar el el problema habitacional nunca nadie puso ni, ni un centavo así que la verdad que eh, estamos indignados sabíamos que la promesa que estaba haciendo el gobierno iba a ser una mentira más como siempre pero la lucha sigue nosotros vamos a seguir luchando hasta que la gente tenga su vivienda donde pueda formar una familia y donde puedas comprar alguna cosita, porque la verdad que si voy vivís en una piecita de 3x3, no podés tener ni ningún ropero, uh -huh. entonces es preocupante la situación y lo que nosotros estamos viendo de es que no avanzó para nada del problema habitacional, el problema de para solucionar el problema habitacional, pero sí avanza a criminalizar a los luchadores populares como nosotros, que nosotros estamos procesados, y mientras que los tres eh, asesinados del lino americano, los responsables políticos y materiales, no... No se preocupa para nada el gobierno para buscar los responsables de lo que mascaron a los tres compañeros. ¿Cuántos compañeros procesados hay, Donel? Hay seis, hay seis. ¿Y, y, seis. De, ¿y de qué se los acusa? Bueno, a nosotros nos acusa por usurpación de espacio público. Uh -huh. Eso sería la... Pero la verdad es que no... Es una un, una acusación sin fundamento, ¿no? la la jueza, la, la, no, el fiscal Claudia Barcia, ¿Cómo pruebas tienes? O sea que como prueba tiene aquí nosotros la reunión que se hizo en la Caja Rosada después de la represión que nosotros fuimos como representante legítimo porque yo era presidente interino de la Villa 20 en este momento sí. y bueno yo, me, nos llamaron a, a la gente, a los representantes legítimos y yo me presenté a la Casa Rosada, tuve la reunión, después que hablamos, buscamos la forma de salir del conflicto, nosotros le decíamos que el conflicto eh, explotó porque la gente no puede seguir viviendo en una piecita de 3x3 pagando 300 o 400 pesos mensual claro eh, bueno, eh, nosotros lo que le planteábamos era que nosotros en la Villa 20 tenemos en 2005 la ley 1770 uh -huh. que tiene que hacer 1600 viviendas, ustedes saben que hasta hoy en día ni el cementerio de autos todavía no lo desalojaron y la gente necesita ahora, la necesidad es ahora, urgente uh -huh. So. No después de 10 y 12 años Yo hace 28 años que vivo en la Villa 20 uh -huh. Tú sabes que yo le Llevo en cuenta O sea que evalúo cuánta vivienda se hizo en los 28 años Que yo estuve en la Villa 20 Se hicieron 50 viviendas en 28 años Y falta 450 mil viviendas ¿A usted le parece que se puede terminar la vivienda en qué año? No sé. Pero la verdad que... Y después nos culpa a nosotros como responsable A mí me parece que el responsable son ellos porque no no tiene una política, una política de gobierno de la ciudad ni el gobierno nacional para solucionar el problema habitacional que estamos sufriendo acá en la ciudad de Buenos Aires y toda la República Argentina, porque son casi 3 millones y medio de viviendas falta en toda la República Argentina. Acá en Capital faltan 450 mil viviendas. Y si hace cada 28 años 50 viviendas, pero bueno, la verdad es que es indignante y de lo que nos preocupa es que después de estar, se está cumpliendo un año, mañana lo vamos a hacer Nosotros recordando a los compañeros caídos y recordando también, repudiando la depresión brutal que hubo y la verdad es que la respuesta del Estado en toda la lucha por tener un techo digno fue la misma respuesta que pasó en Indoamericano, pasó en Formosa primero pasó en Tucumán, pasó Santiago del Ecero hace poco, sí, Jujuy, Cujuy, claro. la respuesta de ellos son asesinar a la gente que sale a pedir solamente para vivir dignamente. Ahora, Diosnel, en algunas en algunas provincias, no en todas, pero en, en algunas de ellas, hubo un plan de vivienda federal que, por supuesto, que no alcanzó a cubrir las expectativas de, de toda la gente que, que tiene problemas con la vivienda, pero, digamos, se hizo más bien se hicieron más viviendas proporcionalmente que las que eh, debieron hacerse en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué en, en la ciudad no se resuelve el tema de la vivienda? ¿Por la falta de coordinación entre los dos gobiernos? ¿Por la insensibilidad del gobierno local? Eh, ¿Cuál es la respuesta a por qué el lugar donde la gente vive peor seguramente en más cantidad y con, en más condiciones de hacinamiento es donde menos vivienda se hace? Pero bueno, es que por eso te digo que no tiene una política, porque plata hay. Eh, la, la plata la ciudad tiene para hacer vivienda. Nosotros, también te quiero decir que acá, eh, ahora estoy enfrente, porque estoy pegando algunos afixes, invitando a la gente, lo de mañana, sí. estoy enfrente del famoso polo farmacéutico que está haciendo el gobierno de la ciudad. Sí. Lo que lo que pasa es que el, el gobierno de la ciudad vendió a Cooperala una cooperativa de laboratorios 87.000 metros cuadrados de tierra a 150 pesos el metro cuadrado de, lo, lo vendió y ahora está avanzando un montón el polo farmacéutico mientras que la organización de la vida 20 nadie le da pelotas el hospital para Lugano quedó por la mitad, entonces son son increíbles, pero que la que para hacer la vivienda, para solucionar la falta habitacional que está estamos teniendo, plata hay. yo sé que plata tiene el gobierno solo que me parece que no no me interesa solucionar el problema habitacional que estamos teniendo en toda la villa, no solamente en la Villa 20. Nosotros, lo que vos hablaste del plan federal, ahí en ese plan federal nosotros nuestra ley entró en ese plan federal, se encargó la Asociación Madre para hacer las 1.600 viviendas, y hasta hoy en día no hicieron una sola, no hicieron una sola, así que mandaron supuestamente seguridad en tres comdias de elloser mm -hmm. la misma seguridad de sorprender que cuando los compañeros nuestros ocuparon el hinno americano salieron con armas de juego en la mano amenazando a los compañeros diciéndole que salgan de, de, de del parque porque No, parque no, es un postrero, no era parque, hasta ahora no es un parque. La verdad es que es una vergüenza de llamarlo parque porque no es. Uh -huh. eh, bueno, son supuestamente seguridad de madre que vinieron a cuidar el, la vivienda que ellos estaba construyendo para que no se ocupe, pero también a la vez pasaron al predio del del posero indoamericano y lo amenazaron a punta de pistola a los compañeros. Por eso a veces dice la gente salieron porque había una promesa de gobierno de la ciudad y nación que iba a solucionar, no, los compañeros de la Villa 20 no salió por eso, salió porque esa gente, la misma gente, mientras nosotros estábamos en un plan de lucha en frente a la jefatura del gobierno, casi 10.000 personas, estábamos todos los referentes en esa marcha y en, eh, mientras que nosotros estábamos ahí, la, esta gente de que responde a A, a que Rebolía, Joseléndel, lo vino y lo aprestó mal a los compañeros y cuando nosotros vinimos de la, del plan de lucha que estábamos teniendo en Plaza de Mayo, lo encontramos que estaba saliendo los compañeros. Uh -huh. Y lo, le preguntamos a los compañeros, alguno dice, bueno, eh, eh, nos dijeron que ya se solucionó el problema, que ya hubo un acuerdo entre ciudad y nación. Pero nosotros lo que le dijimos era que no tenía que creer en eso, que la, el gobierno el gobierno va a seguir mintiendo y bueno ya vemos que llegando un año. Ya sabemos que fue no, alguno, dicen, no, salimos porque la gente de, que responde a esos clenders, cuando yo dije, "Es mentira la promesa que están haciendo, compañero, hay que resistir a acá", se me acercó uno y me apuntó con una pistola, me dijo, vos callate porque si no te hacemos boleta" y eso le pasó a mi cuñada. Ya que mi cuñada me contó, mira, Adonel, está muy jodido la cosa. Es eh, que la seguridad supuestamente la seguridad de madre nos aprestó mal, al otro compañero le tiró un botella en la cabeza y bueno eso fue lo que también los compañeros salió por eso te digo que por ahí Pitu salvatierra Pitu salvatierra vino como seguridad de madre de ciudad oculta para cuidar el y después se metió adentro porque lo metieron el propio gobierno nacional porque es un funcionario deginenerita él mismo eh, dice que esita déjame déjame Diosel recordarle a la gente por si lo olvidaron Pitu salvatierra fue este una de la fue la persona que este surgió para los medios tradicionales en eh, en la toma del Parque Indoamericano o del Chiquero Indoamericano como decís vos, como bien decís vos, porque en realidad este se mostraba como uno de los referentes de la toma eh, y eh, también mostraba su afinidad al gobierno nacional por decirlo de algún modo y fue uno de los que estuvo en la en esa reunión en la que vos decís que vos también fuiste a la casa de gobierno. Él también está procesado él también está procesado, la verdad no no entiendo por qué está procesado porque nosotros lo, vos mismo dijiste que los medios de comunicación tradicional le sacaba toda la hora a él porque él era un funcionario del gobierno que estaba procurando para que eh, se salga del, del conflicto y para que convenza a la gente para que salga y lo convenció, la verdad que desgraciadamente lo convenció Eh, nos, a nosotros nos está procesando por supuesto responsable directo de la toma de indoamericano yo lo que le digo es eh Que si nosotros hubiéramos podido organizar a 13.728 personas, ya estaríamos disputando la las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires Macri, porque íbamos ser segunda fuerza, la verdad que sí, claro. ojalá pudiéramos organizar a 13.728 personas gente, pero no, eso fue imp impontánea, la necesidad mismo, yo hace 28 años, nadie me organizó, solamente me organicé yo por la necesidad de tener un pedazo de tierra y hacer para mi vivienda, que hasta ahora estoy a, viviendo en ese lugar, Pero en ese tiempo no era tan jodido la cosa, no no criminalizaba la prosteta o la toma, porque yo no entiendo, a veces pienso y digo, ¿por qué me procesan después de 28 años que yo tomé? Ahora me procesan por porque le estoy dando una mano a los compañeros que tienen la misma necesidad que yo tuve hace 28 años y ahora me procesan. Entonces no se entiende, la verdad es que este jefe de gobierno que tenemos ahora, Es una vergüenza nacional, diríamos, por los discursos que dio también por el tema de los inmigrantes. Él se olvidó que, que también es eh, hijo de inmigrante, pero él no no se considera inmigrante porque viene de Europa. Yo vengo de Paraguay, compañero que viene de Bolivia, de Perú, de Uruguay, para él es lo inmigrante. Pero lo que viene de ...de afuera, más más lejos de, de, de Europa, él no, no se considera... ...pero me tocó la oportunidad de decirle que yo me siento muy orgulloso de, de ser inmigrante... ...mi papá en el año 60, antes que yo naciera, ya estuvo haciendo edificio por acá en Buenos Aires... ...y no fue mi papá que vino a vaciar el correo argentino y se queda con toda la plata de los argentinos. Mi papá vino y ganó la plata como tiene que ganar, no como tu papá que vino y afanó a la República Argentina vaciando el correo argentino. Eso le dije de frente cuando fue la reunión de Casa Rosada. Entonces son todas esas consecuencias de lo que también estamos procesando ahora. No es casualidad que lo procesan a Tano Naruli, de la CCC, a Dionel, que se... nosotros somos el referente del barrio. A mí me conoce mucha gente, entonces ellos lo que quiere es cortarlo de la raíz, sí, bueno, hay que atacarlo a los referentes, pero va a aparecer otro referente, la verdad es que es una una pena que el gobierno no procure solucionar el problema y que siga con la persecución política que, que no está haciendo Dionél, te pido si podés, dos respuestas cortas para A las ver. últimas preguntas que te queremos hacer en principio, en algún momento de la charla vos hablaste de la gente que eh, paga costosos alquileres para vivir en una pieza de, de 3x3, es sí. cada vez más frecuente digo, porque vos eh, vivís en un eh, en en, un, este, en una casa en una pieza que, que armaste vos y que podría decirse es de tu propiedad aunque no tengas los los títulos eh, pero cada vez es más común esto de que en las villas algunos se aprovechen más aún de la situación de otros y les alquilen los lugares yo no sé si se aprovecha porque si la gente no le alquila porque ¿sabes lo que pasa? te digo una cosa yo tengo eh, hace más o menos por él quince años atrás éramos cinco, tengo, éramos siete, tengo cinco hijos, mi señora y yo somos siete integrantes de la familia. ¿Ahora sabés cuántos somos? 15, porque mi hijo ya tiene cinco hijos claro. el otro tiene dos entonces no es que lo porque a veces la gente también entiende dice, como dice Macri hay que cerrar la frontera para que no siga viniendo los inmigrantes y que nos pide que le solucione la falta de vida no, no viene mucho más no viene mucho más Es el problema es el crecimiento de la familia mismo. Nosotros somos 15 integrantes ahora. Okay. Mi hijo tuvo que ir a otro lado a alquilar porque no no entrábamos en nuestra casa. Ahora recién estoy procurando de, de hacer para que vuelva de vuelta y que podamos vivir, porque no podemos crecer de costado. Por eso también con, las construcciones hacia arriba, ¿no? Que uno ve. Por supuesto, porque las yo familias estoy, van creciendo. Yo estoy haciendo el primer piso para que vengan mis hijos de vuelta, uh -huh. porque tampoco puede seguir pagando con cinco hijos una piecita de 3x3. Usted se imaginará cómo sí. viven los chicos, ¿no? Obviamente. Y la última, Diosnél, estamos charlando con dionel Pérez, uno de los referentes, el, el presidente, en este caso de la Villa 20. No, no, este, claro que no soy el presidente, eso se me terminó, eh, soy secretario de promoción social integrante de la Junta Nacional, pero no soy presidente. ¿Ya pasó la, la, la presidencia? ¿Tanto tiempo pasó desde que se...? La, sí, las elecciones fue en mayo y ganó, yo salí tercero. Ah, bueno, bueno, no, sí. eh, viene, viene bien la, la corrección entonces. Eh, la última pregunta, eh, sí. vos hablabas de esa ley, nosotros luego lo vamos a ampliar, la ley del 2005, que que eh, decía que había que solucionar el problema de vivienda de ustedes, eh, instalar el polo farmacéutico y también sí. el hospital de Lugano que Macri ah. presentó con bombos y platillos. Ustedes salieron a denunciar en aquel momento Pero, que pues, era pues, solo una salita. ¿Sigue siendo una salita? Sigue siendo una salita. Ahora yo te quiero mostrar eh, lo, la maquinaria que trae para hacer el polo farmacéutico. Hay más o menos cuatro tractores eh, haciendo pozo Es impresionante la cantidad de maquinaria que está trayendo para porque ya empezó también a a trabajar por el polo farmacéutico y el hospital quedó ahí como te digo, el hospital quedó como una salita y la ley dice que tiene que ser un hospital de mediana complicidad con capacidad de 250 camas de internación uh -huh. esto no tiene nada trabaja de lunes a viernes claro. entonces nosotros no nos podemos enfermar los sábados y domingos porque si <risa> no nos no morimos en nuestra casa uh -huh. y lo que vos decías, vino hizo una campaña de aquel yo jugando con Michetti en el sillón de odontología uh -huh. bueno la verdad es que nosotros denunciamos a través de un programa lo, la, la realidad que, que en el momento que inauguró trajo tres ambulancias que supuestamente esa ambulancia iba a quedar acá después no enteramos que todos los aparatos para mostrar en la televisión trajeron de santo Santoyani cuando pasó la inauguración lo llevaron todo y quedó vacío el, el centro de salud en la sala de Radio X hicieron sin aplomar la pared. O sea que toda la de, todo lo que es lava para hacer una radiografía no se podía hacer porque la pared no estaba plomada. Así uh -huh. que cualquier cosa inauguraron, como inauguró la escuela de la Villa 20. Vino y inauguró como si fuera una escuela espectacular. Hasta ahora no tiene luz, no tiene agua. Los chicos en ese año fueron más o menos eh cinco meses con todo lo... Por ahí también de... Eh, ¿Cómo te puedo decir? el paro de los docentes también con eso fueron cinco meses en la escuela porque no por por lo paro que hizo sino por lo que faltaba agua, luz y los chicos no podía estar en la escuela. Ajá. Así que, bueno, el, el gobierno que tenemos, ¿qué va a ser? Lo seguimos, querido. un gran abrazo. Bueno, gracias. Le esperamos mañana la actividad El eh, principal va a empezar a las 2 de la tarde con un acto político en la escalada eh, arriba del puente donde pasa el ferrocaribe de Grano Sur que viene de Estación Buenos Aires y va a González Catán. Uh -huh. Así que le esperamos y le invitamos a toda la gente que se acerque porque la lucha se va a terminar el día que termine la necesidad de uno. En escalada, escalada y la vía a las 2 de la tarde. A las de la tarde, a la 10 va a empezar con radio abierta, abajo, adentro del barrio, la, los familiares de Bernardo van a hacer una misa, memoria de su hermano, porque son creyentes, y nosotros lo respetamos, y bueno, así que, pero el acto principal empieza a lado de la tarde. Un saludo grande para todos por ahí. ¿Ese... Bueno. Gracias, Diorrel. No, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de difundir un poco el problema que estamos teniendo. Al contrario, gracias a vos. Ese Donel con Pérez, que estábamos charlando era Diosnel Pérez. Que es referente del Frente Popular Darío Santillán uh -huh, en la Villa 20. A un año de los hechos que se cobraron en la vida de Bernardo Salgueiro, Rosmarie Churapuña y Juan Castañares Quispe. Eh, a ver si ordenamos un poco porque Diosnel los tiró algunos datos de algo que nosotros tratamos en la retaguardia hace un montón de años. En el mismo año 2005, cuando la legislatura porteña termina sacando una ley producto de la lucha de los vecinos del Lugano que confluían los vecinos de, la, de, de las torres de Lugano con los vecinos de la Villa se juntaban en, en un club eh, allí en Soldati uh -huh. eh, lograron coordinar lograron pelear y consiguieron una ley que decía que el gobierno de la ciudad debía ser estábamos en la época de Ibarra eh, un hospital que Porque claro, en Lugano o van al Piñeiro en Flores o van al eh, santo Santoyani en Mataderos. Demasiada gente para ir a hospitales que no son de, de, del propio barrio y además están muy distantes. Eh, el hospital en una esquina de esas grandes manzanas que hay donde está también el hipermercado y donde estaba el parque de la ciudad o Interama, de acuerdo a la edad que tengas uh -huh. lo reconocerás con alguno de estos nombres y en otra de las esquinas el polo farmacéutico y en el lugar donde está emplazada la villa y en el lugar, en el predio al lado de la villa, que es un cementerio de autos de la Policía Federal que es un foco infeccioso impresionante que ha causado muertes de habitantes de la Villa 20 por leptospirosis, que es una enfermedad que traen las ratas y que se este, con solo inhalar este, la, la orina de, lo, de los roedores uno puede eh, morir de leptospirosis. Bueno, en el 2005 salió esa ley. El cementerio de, anima, de animales, el cementerio de autos sigue funcionando. Sigue, sí, está lleno animales, la, roedores, para y, ser más exactos. Los habitantes de la Villa 20 siguen viviendo como animales. El hospital es una salita, según denuncian los habitantes, y no lo pueden utilizar como tal. Y el polo farmacéutico está en plena proyección y es a donde están puestas las energías para que allí haya un lugar que además presumimos que es contaminante como si les hiciera falta un foco allí se entiende un poco también para dónde van las cuestiones y, y para dónde para dónde patía cada uno, ¿no? Llamá al 102 Desde cualquier teléfono, gratis Todos los días del año, a cualquier hora Para contar algo, para preguntar Para lo que necesites Llamá al 102, la línea de los chicos Haciendo Buenos Aires Buenos Aires, ciudad así ¿Ah, eso soy eso solo? Ah, bueno, bueno En la retaguardia arroba, No, pero está claro Sí, sí, es mejor Bueno, voy En la retaguardia gmail gmail Gmail Gmail Gmail Gmail Gmail No también Pero eso, pero no sé En la retaguardia Arroba gmail.com En la retaguardia cuando no entendemos preguntamos y muchas veces nos agarramos la cabeza porque algunas cosas son bastante difíciles de entender. Para eso tenemos algunas personas que suelen explicarnos claramente algunos temas como por ejemplo Eduardo Lucita, como en esta entrevista que hicimos a propósito de, de la crisis en Europa. Eduardo Lucita, integrante del Grupo de Economistas de Izquierda. Hace bastante tiempo que, eh, que queremos charlar con, con Eduardo Lucita, integrante del grupo de economistas de izquierda. Eh, lo, lo hacemos habitualmente, cuando podemos, cuando coincidimos en los tiempos, porque siempre nos aporta esta cosa de poder hablar con un economista al que uno entiende, ¿no? Uno en general escucha hablar a los economistas y no saben de qué... Eh, ...mierda están hablando, ¿no? Eh, y con Lucita, con Claudio Katz... ...que también integra el, el EDI... ...nos pasa que... ...más allá de tener como una afinidad ideológica... ...nos pasa que los entendemos... ...que sabemos de qué están hablando... les pedimos traducción... ...claro, exactamente... ...nos bajan al llano un montón de cuestiones... ...y una de las cuestiones que queremos hablar... los saludamos, Eduardo, ¿cómo estás? Aquí estamos haciendo la retaguardia... ...¿cómo va? Bienvenido... ...¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien... ...una de las cosas por la que te llamamos justamente... ...es porque hay algo que no terminamos de entender en la práctica... Y que queremos que vos nos expliques, hace algunas semanas el gobierno nacional anunció eh, que las petroleras y las mineras van a tener que desembolsar su dinero aquí. Eh, nosotros siempre contamos, a partir de, de, de estar en contra de la minería cielo abierto, con guita o sin guita de por medio, que además de la contaminación que generan, las mineras hasta aquí tenían un 3% de regalías, solo para dejar en el país, y que además tenían incluso, si se iban por algún puerto determinado, eh, le reintegraban parte de ese 3%. Era una estafa por donde uno lo viera. Y ahora el gobierno anuncia como un triunfo, y como un límite hacia las mineras y las petroleras también, esta cosa de tener que reembolsar la guita acá. ¿Qué significa eso? No, no, no es reembolsar el dinero acá. este eh, Tenían un privilegio, tanto mineras como petroleras y algunos otros, que lo diferenciaba totalmente del resto de los exportadores. Normalmente se exporta y lo que se exporta ingresa el 100% de las divisas. Esto que venía desde la época en algunos casos de Menem Cavallo y en otro caso eh, lo había repuesto Kirchner al principio de su administración, les concedían a este tipo de empresas que ingresaran al país solo el 30% de las divisas y el 70% quedaba en el exterior. ¿no? entonces ahora lo que se ha dispuesto es equiparar algo que es totalmente equitativo, equiparar a este tipo de exportaciones con el resto de las exportaciones, que ingresen totalmente la, el 100% de la divisa a la Argentina, y en todo caso cuando tengan que sacar devisas para girar dividendos, etcétera las vuelvan a girar, ¿no? O sea, no es ninguna gran limitación, es sacarles una prebenda, simplemente ahora, lo que pasa es que las empresas tienen que entrar los dólares los dólares entran por el Banco Central se lo venden al Banco Central, el Banco Central le da pesos. Si quieren volver a sacar ese dinero del país pues ya sea por regalías por alguna compra de equipos o por giro de dividendos tienen con esos pesos volver a comprar a comprar dólares por lo tanto van a tener una diferencia de cambio ese es el único perjuicio que van a tener. Es una maniobra financiera digamos, esto le genera un eh, inicialmente más recursos al, al, al Estado. No, desde el punto de vista de, al Estado ingresa ingresan más dólares al país que parece que están calculados en unos 4 mil millones al año tampoco es una cifra extraordinaria no uh -huh. pero eso es una señal creo que a partir de la de, del resultado electoral que es un, un cambio en la relación de fuerza política en el país muy significativo y que cierra y cerró definitivamente bah, cerró la, la crisis abierta con el campo en el 2008 el gobierno está comenzando a tomar una serie de medidas como la que también se anuncian en estos días con los subsidios etcétera ¿no? este, hay una en ese sentido hay un, un intento de avanzar del estado en mayor control mayor tipo de regulaciones etcétera ¿no? y esto de las mineras este, está compatible con eso ahora no es un gran perjuicio para las compañías no Y además, este las mineras no es gran cosa. Ustedes saben que las mineras aportan solamente el 1% al Producto Bruto Nacional. La actividad minera es muy escasa. Incluso desde el punto de vista de por qué el compromiso del gobierno con las mineras, yo creo que tiene más que ver con la relación con los gobernadores que por el beneficio económico. Uh -huh. Eh, sí. Bueno, no, nosotros queremos queremos decir en este momento que más allá de... Así le subieran un 20% las regalías a las mineras, eh, nosotros lo que decimos desde aquí siempre, y hablando con los, los diferentes asambleístas que están peleando contra la minería ha sido abierto en, en diferentes puntos del país, es que la minería ha sido abierto es altamente contaminante, eh, deje el 3% de regalías o deje eh, toda claro. la guita, digamos. Sí, el, el concepto no se trata de aumentar la, la retención, tensiones digamos si no se trata de, de, claro. de explotar los minerales de otra manera. Uh -huh. eh, no con la minería a cielo abierto claro. ahora es probable que habría que ver si explotándolo de otra manera es rentable no uh -huh. eh, claro e sí, ese, ese es el gran problema y por, es gran problema. por eso lo hacen como lo hacen no exactamente <risa> bueno, hemos otra vez cumplido el objetivo podemos decirlo, hemos charlado con un economista y entendimos todo lo que nos dijo hasta la próxima Eduardo, gracias bueno, buenas noches, gracias Eduardo Lucita, integrante del grupo de economistas de izquierda pasó por aquí por la retaguardia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 Bueno, Uge, ¿nos vamos? Qué calor debe hacer en Buenos Aires, ¿no? Qué calor debe hacer en Buenos Aires, exactamente. Pero nosotros no Qué estamos. Qué mala debe estar pasando, ¿no? Por suerte no estamos en Buenos Aires. ¿eh? Aunque estemos haciendo igualmente este programa de radio donde también nos dimos tiempo de escuchar alguna algunas cositas que pasaron el año anterior. Pero bueno, eh, seguimos laburando, seguimos trabajando. Volvemos la semana que viene para seguir haciendo la retaguardia. Chau, chau. Chau, chau.